Estamos en contacto telefónico con el titular del, sindio, del sindicato, Nicolás Turón. Nicolás, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. este Bueno, Nicolás, ¿qué es lo que tienen previsto para hoy? Bueno, eh, primero nada, saludar a la selección uruguaya de sub-20, que, que salimos campeones del mundo, y creo que el pueblo uruguayo está sumamente contento con eso, y nosotros también, y bueno, en el marco de de este, estos festejos este, nosotros vamos a adecuarnos este, a realizar una movilización en el día de hoy de la característica de una concentración que vamos a hacer en el laboratorio del grupo Megalab este, que es el laboratorio antibiótico que queda en y de ahí vamos a marchar este rumbra al Ministerio de Trabajo donde tenemos una nueva instancia del Consejo de Salario que se va a realizar a las 14 horas Uh -huh. eh, cómo vienen la, la, las negociaciones ya empezaron por lo menos he visto las movilizaciones de ustedes en torno a los consejos de salario cómo van Nicolás bien este algo creo que es importante eh, este que hay que resaltar eh, como como integrante del movimiento sindical en este caso de la lavención Nacional de trabajadores Este, PICNT, este hay grandes diferencias a la hora de de plantarse el poder ejecutivo en la mesa de negociación. Cuando hablo de grandes diferencias es que nosotros como sindicato nos planteamos este una estrategia de este formalizar las pautas del poder ejecutivo este en la medida lo que sea más eh, rápida posible y eso lo logramos el 6 de marzo de, de este año. Ese 6 de marzo el poder ejecutivo este frente a las cámaras empresariales formalizan las Pauta de poder ejecutivo por qué digo esto porque una de las realidades que están viviendo los compañeros de zunca es que este han tenido instancias este formales del consejo de salario y el poder ejecutivo no ha presentado las pautas de negociación recordar este a la, a la población y a la, a, este a los escuchas es que es muy importante en una ronda de consejo de salario convocada por el poder ejecutivo ministerio de trabajo que las pautas estén en la mesa de negociación porque son la base de la negociación de ahí este uno parte este con su plataforma reivindicativa, evidente que la pauta del poder ejecutivo en nuestro caso este era un, era una base y así lo dejamos claro y hoy estamos negociando este la plataforma que el, la asamblea de, de nuestro sindicato votó en en en diciembre del año pasado que hay en la mesa de negociación, los avances este no son este notorios, este no son suficientes y por eso hoy este nos concentramos y nos movilizamos para este presionar este la negociación y a las cámaras empresariales para que podamos avanzar este más rápidamente hacia este los objetivos que se ha planteado el sindicato, tanto en lo salarial como en lo parasalarial. Mhm. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo cuál es la diferencia que tienen, Nicolás, en eso? Bueno este con respecto a los salariles, si bien hemos este transitado en algunos aspectos que se votó por la asamblea ejemplo este acompañar el ipc de la mejor manera en este caso con aumentos semestrales este y hemos ganado este en cierta manera dentro de la, de la mesa de negociación corregir el ipc anual el poder ejecutivo este propone a dos años nosotros esto lo hemos logrado a un año y es uno de los objetivos de, de la asamblea. Lo que sí nos falta es asegurarnos el crecimiento del salario real. Eso hoy en la mesa no está. este uh -huh. Hay una intención de la Cámara de que si nosotros fijamos este los nominales a partir del primero de enero y a partir del primero de julio de cada año, estamos hablando que la Cámara propone un convenio de tres años, nosotros en principio tenemos votado un convenio de dos años en lo salarial. este Bueno, en realidad lo que dice la Cámara es con los ajustes nominales mestrales este si nosotros le ganamos a esos ajustes en, en la inflación sería este eh, sería quedaría en el bolsillo de los trabajadores cosa que los nominales que hoy estamos hablando son insuficientes con la expectativa de inflación que hay anual entonces este eso no nos está asegurando con respecto a lo parasalrial este no hay avance no hemos tenido este nada de avance Tres puntos claves para nosotros Es el tema de la alimentación en, todo, en toda la industria Que un compañero compañera, trabajador este, Tenga el plato de comida el segundo es las horas de cuidado, este somos uno de los pocos sectores de la rama de actividad que no tenemos horas de cuidado, cuando hablamos de horas de cuidado hablamos de a que compañero o compañera que tiene cargo un hijo menor de edad este pueda este ausentarse de su puesto de trabajo sin que sea perjudicado ni que sea cuestionado y que este la ausencia de ese puesto de trabajo no pierda salario. Estamos hablando de una cantidad de horas este que se pueden prefijar Este, anuales este donde el trabajador o trabajadora pueda este, utilizar ese beneficio y por último la situación de la logística que es una situación compleja donde tenemos trabajadores tercerizados este, en diferentes sectores en este caso el depósito de expedición donde este, no solo acondicionan este y expiden el medicamento sino también este, hacen otras tareas este que van más allá de lo que se podría llegar a tercerizar y no lauda sobre el grupo 7 su grupo 1 que son los beneficios que tiene la industria Eh, hoy ustedes a las 12 eh, se van a concentrar en el laboratorio Megalabs, acá en la calle Selmar eh, por eh, denunciando sustitución de tareas. ¿Se refiere a eso, Nicolás? Sí, sí este, nosotros este, eh, cuando nos declaramos en conflicto general, este, una de las cosas que, que tenemos, eh, aparte de trabajar estrictamente el, el trabajo de reglamento, es este, el, el, la denuncia de la sustitución de tareas. Este, en la habitualidad de las tareas, este, donde un operario realiza habitualmente, sin conflicto, medida, por ejemplo, este, a pie de máquina o en algún sector determinado, con compresión mezclado dentro de fábrica, este, las empresas, en condición de, como estamos afiliados y estamos en ejercicio de nuestro derecho a huelga, no sacan de esos sectores habituales de, tra de trabajo y ocupan esos puestos de trabajo con trabajadores no gremiados Para nosotros eso es una institución de tarea Este, y nosotros eso lo denunciamos porque este genera una discriminación entre los trabajadores afiliados y no afiliados en el ejercicio de este, nosotros cuando paramos este nos relegan este la tarea eh, inclusive por debajo de nuestras categorías, ejemplo a, a modo de ejemplo un trabajador que es preparador que es un, una categoría la, más, la superior de todas de producción puede llegar a una empresa a ponerlo en mesa, que es una tarea de operario. Estamos hablando de cinco categorías por debajo de ese trabajador. Si no hay discriminación ahí por razón de ser afiliado y por parar, este bueno, nosotros eso lo denunciamos. y bueno, en MegaLab, en este caso en la, plan la plantación Plataforma Michelini, este han corrido a todos los afiliados a solo a una máquina y el resto este los ubican con este la, la finalidad obviamente de, de funcionar de tal manera de que este las la medidas de paro sean este Eh, limitadas este en, en la razón de eh, bueno con los compañeros están parando y a partir de todo lo que usted eh, o que te vas comentando sobre todo eh, con qué base van va a ser una pulseidad importante creen ustedes eh, ¿se, se va a tener que resolver en varias reuniones se puede resolver en esta sola no eh, la, la expectativa que tenemos hoy este no es, no es muy favorable Por eso nos concentramos y nos movilizamos. este Puedo hablar de la historia de CIMA, un sindicato que va a cumplir 62 años, este que este, en todo momento desde que se, se volvieron la reinstalación de los consejos de en 2005, ha roto las pautas del Poder Ejecutivo este y ha conseguido beneficios este, muy importantes este, que hacen a las condiciones de trabajo de la industria del medicamento. Este, no me quepa duda que esta no va a ser este, la excepción. El tiempo dirá, este tenemos que estar tranquilos y bueno y los compañeros y compañeras están con ganas y hoy va a ser una demostración una vez más que encima cuando sale a la calle se hace sentir. Nicolás, eh, quedamos atentos a lo que pase en la reunión y hablamos después. Muchas gracias y bueno que tengan buena jornada. Igualmente, hasta luego.